Estamos acá eh, básicamente reclamando que se nos pague en enero. Eh, el 23 de enero ellos nos prometieron en 15 días estar abonándolo. El 15 de febrero nos volvieron a decir que salía el pago. Estamos a 22 de febrero, no cobramos. Eh, tampoco nos dio una respuesta de reubicación, o sea, estamos desempleados y no sabemos si vamos a conseguir trabajo. Eh, nos dan vuelta, nos dicen que sí nos van a ubicar, después nos dicen que no, que no se puede. Eh, entonces estamos nada buscando una solución a eso, una respuesta. Eh, ...porque más allá de, de que se haya hecho esto público... Eh, ...el dispositivo se volvió a abrir... Eh, ...las cosas siguen funcionando tal cual... Eh, ...sigue dependiendo de la subsecretaria de Discapacidad Laura Balmosega... Eh, ...la cual sigue, eh, mantiene abierto el dispositivo en el barrio Vido... ...con ocho personas más... ...que también obviamente trabajan al negro... Eh, ...porque se los obliga a hacer monotributista... Eh, imagínate que hacen tres turnos de ocho horas... ...dos eh, cuidadores por turno... ...así que son seis personas trabajando al día super recargadas en horas o sea, sigue funcionando todo tal cual cuando nosotros hicimos esto público Ciarme sigue asistiendo a las crisis eh, policía sigue asistiendo a las crisis los vecinos siguen interfiriendo no cambia absolutamente nada y a nosotros eh, nos apartaron a todos del dispositivo por estas cuestiones y sigue ocurriendo, o sea que el problema no era nosotros eh, entonces nada están pidiendo una, una solución, una respuesta nos dicen que por la ley de salud mental no nos pueden contratar por el tiempo que que debería estar una persona bajo resguardo, eh, la realidad es que esta persona puntualmente está 11 años en el organismo del Estado, eh, por lo que no entendemos su argumento, ¿no? Eh, yo estoy hace más de un año trabajando en ese dispositivo, eh, también escaparía la ley desarmamental, así que no, nada, queremos por ahí una respuesta, eh, además que nos paguen enero, o sea, también eh, que nos aseguren el trabajo que hace más de un año nos venían asegurando, eh, nos prometieron contratos que nunca estuvieron, o sea, que Eh, no entendemos por qué una subsecretaria si no tiene el poder de decir o sea si se los va a contratar, está ahí o sea, con qué razón está ahí porque eh, se nos cometió contrato a 10 personas que hoy quedamos en la nada así que no, básicamente estamos esperando eso Bien, y ustedes están viniendo todas las semanas acá fuera del ministerio buscando alguna respuesta ¿Ya los han atendido? ¿Les han ofrecido algún tipo de solución? Eh, sí, nos han atendido eh, las secretarias de la ministra Eh, en un principio nos dijeron esto, que se nos iba a pagar el dinero completo, que no nos iba a dejar colgados, que nos iba a dar distintas actividades económicas, que se nos iban a dar capacitaciones y ver cómo se nos podía reacomodar. La realidad es que nosotros sinceramente tenemos trabajo en, en condiciones, o sea porque lo único que estamos reclamando nosotros en momento de hacer esta, esto público es que trabajar en condiciones, porque así como nos pasa, nosotros pasan todos los organismos y todos saben que Alcaina funciona igual, la cena funciona igual, y los dispositivos de discapacidad no es el único, hay muchos dispositivos que defienden discapacidad y funcionan igual con gente en negro, que pasa no solo un año, pasan 10 años trabajando negro, precarizado, y es el Estado el que está precarizando. por lo que O sea, lo que queremos una solución, trabajar en condiciones nada más, eh, un seguro, eh, nuestros aportes, o sea, porque somos personas que eh, no solo trabajamos 8 horas, tenemos que tener una disponibilidad 24-7, estar preocupándome estar eh, preocupándonos nosotros de nuestros propios compañeros, eh, no teníamos un seguro. Eh, muchas veces antes, ah, hemos salido ahí golpeados, eh, lastimados, eh, el hospital no los atendía. Entonces eh, lo único que pedíamos era condiciones dignas por pedir esto nos apartaron por lo que estamos buscando una solución. garantía o sea que una solución. Bien, ante las declaraciones, las respuestas, podría decirse, de la ministra de la semana pasada, cuando le consultaron sobre este tema, ella dio alusión a que no estaba hecha la denuncia y que bueno las mesas de diálogo se iban a abrir a partir de que se haga la denuncia correspondiente y además que eran varios organismos que tenían que confusionar ¿no? para llegar a una solución. También habló sobre el tema del pago, vos no estabas comentando... Eh, la realidad es que nosotros nos paga por ayuda económicas o sea ni siquiera tenemos la dignidad de cobrar nuestro sueldo o sea nos por ayuda económica eh, la señora laura balmasea todos los meses nos pedía notas eh, en la que eh, teníamos que poner eh, que teníamos la situación difícil en la, en la que una necesidad en la que el ministerio nos prestaba ayuda económica ellos ponían los montos como si fueran nuestro sueldo pero eh, lo que sí nos pedía que tenemos un mensaje y audio de ella pidiéndonos que para el ministerio, ni que éramos cuidadoras ni nada por el estilo, eh, por lo que, bueno, acá vemos que están en conocimiento tanto de ella como de los ministros, como todos los ámbitos de que se paga por ayuda económica. Eh, es más, tenemos un audio de ella, hablando directamente con Natalia Reynoso, eh, que le está pidiendo que saque las ayuda económica porque era 22 de diciembre y no nos pagaban, eh, por lo tanto la ministra está en conocimiento de que se paga por económicas. Bueno, ¿cuál va a seguir siendo la medida que van a tomar? ¿Van a seguir viviendo acá todos los días o con Y sí, eh, ahora estamos comunicándonos los ATE, o sea, sinceramente eh, espero que si no se nos deposita hoy, ya calculo mañana vamos a venir y nos vamos a quedar acá hasta que nos paguen, o sea, porque es una situación ya que estamos a fin de mes eh, sin ninguna respuesta sobre trabajo y sin nuestro sueldo, que, o sea, creo que la realidad económica del país es difícil ya de por sí y nosotros eh, no tenemos cómo afrontarlo o sea, las deudas de todos están tratemos de pagar con intereses y nada, o sea, solo estamos reclamando que eso no